3589 y nos encuentran en redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba radiográfica 893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 O, no, ¿cómo proscribir? No, proscribir no. Eh, Pero para colaborar con nosotros. colaborar con la emisora y poder eh, hacerse beneficiario de ciertos eh, sorteos, de distintas iniciativas que vamos generando con nuestros amigos, de distintas cooperativas, teatros, librerías, eh, restaurantes, todo. Uh -huh. Así que no se Después puede... Después tenemos algo para anunciar, ¿no? Tenemos, eh, sí, sí, de los amigos de SICUS para anunciar, ya se van a estar un enterando. Lo dejamos para Lo dejamos para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 Nelía ayer en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Vázquezla presentaron el, un plan de inversiones para el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena por un monto total de 12.781 millones de pesos. Estuvieron presentes distintas organizaciones de la agricultura familiar, entre ellas la Unión Trabajadores de la Tierra. Estamos en comunicación con Rosalía Pellegrini de la UTT. Rosalía, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Leila la te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muy, que bien muy bien eh, rosalía gracias como siempre por estar aquí en, en la gráfica eh, coméntanos de qué se trata esta inversión esta iniciativa bueno nada son distintos proyectos eh, que tienen que ver también con fondos internacionales y fondos propios de entendemos no del estado eh, que se van a aplicar y que bueno obviamente saludamos la posibilidad de que al sector que está produciendo alimentos, eh, se le destinen políticas de financiamiento, de proyectos y también de subsidios, claramente, ¿no? Eh, así que es bienvenido. Uh -huh. Buen día, Rosalía, acá te saluda Leila. Eh... Está en el centro de la escena ahora la toma de tierras en Guernica, ¿no? Y, y te pregunto por las iniciativas que presentaron siempre desde la UTT para poder eh, garantizar el acceso a la tierra de los productores, pequeños productores. Eh, ¿En qué está todo eso? Bueno, la ley de acceso a la tierra está en la nada, digamos. Nosotros estamos volviendo a presentarla. Eh, repito que es un procrear rural, digamos. Lo que plantea son uh -huh. créditos blandos para acceder a tierra propia. Nos llama la atención bueno que en, el, en las declaraciones del presidente en el discurso que dio ayer hizo e hincapié en la tierra en la tierra como posibilidad de que familias que no la tienen puedan vivir en, en la tierra y puedan producir alimentos eh en distintos lugares del interior de nuestro país o sea muy acorde a nuestros proyectos tanto de, de, el de la Ley de Acceso a la Tierra como el de Colonias Agrícolas, ¿no?, que es eh, yo lo escuchaba y pensaba, bueno, de alguna manera lo que está diciendo son es este proyecto de colonia agrícola integral de abastecimiento urbano que la UTT viene desarrollando en Luján eh, con una recuperación de tierras del Estado. Así que, bueno, nada, esperemos que ese esos anuncios y ese nombrar, ¿no?, el acceso a la tierra y la democratización en el acceso a la tierra implique algún tipo de programa o ley con nombre y apellido, ¿no? Como transformarlo en una política pública en concreto. Eh, nosotros entendemos que el acceso a la tierra y la vivienda es un derecho, no es un problema de seguridad eh ni de no sé, ni de delincuencia, ni, ni ni nos sorprende digamos que la gente se organice para acceder a un derecho básico, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Dónde pensás que están los, eh, digamos, lo, do, primero dónde están los ejes de esta inversión, de este programa, y dónde están las mayores falencias que se pueden resolver esto con la inyección de recursos, con políticas públicas? Bueno, en el, en el recuento que el ministro Luis Basterra nombra, eh, habla de distintos proyectos que algunos ya existían, ¿no? Como que también <ríe> hay veces como que en los anuncios nos marean un poco con los números Eh, y y las nombres eh de los cuales por ahí nosotros como como pueblo a veces nos quedamos bueno, wow, es un montón de dinero. En realidad también hay muchos de proyectos que ya estaban en órbita y que se van a ejecutar ahora, o no sé, el mes que viene en 15 días, y otros que que tienen que ver con transformaciones productivas, eh nosotros presentamos proyectos de agroecología, también de promoción de la agroecología y después también eh hay líneas que tienen que ver con el agua, con el acceso al agua que en Argentina es un problema muy grave y para nosotros es importante destinar recursos. Eh bueno, esperemos que no no tenga todo esto de demasiados trabas burocráticas y que se pueda guiar también por criterios de de trabajo real y, y no por ahí por lógicas más político-electorales que a veces uno sabe que también juegan a la hora de destinar recursos. Uh -huh. ¿Tiene impactada una nueva reunión en el corto plazo para seguir charlando acerca de, de este plan? Nosotros seguimos sosteniendo la reunión eh, con el presidente para hablar de la el proyecto de ley de acceso a la tierra, no solamente del proyecto de ley, sino también de nuestra propuesta para la agricultura, que encontramos que en distintas carteras del gobierno empieza a tener eco, ¿no? El programa Sembrar eh, Soberanía de, del Ministerio de Desarrollo Social un poco eh, recoge muchas de las cosas de la, que la UTT viene planteando, eh, pero bueno, nosotros queremos apuntar y afinar el lápiz en la ley de acceso a la tierra. Por eso le pedimos esta reunión a al, al Alberto. Y, y bueno, entendemos que tiene que haber una reunión donde realmente haya diálogo. Lo de, lo de ayer fue muy importante. Para nosotros valoramos mucho haber estado, eh, pero no pudimos hablar ni tener un diálogo. Uh -huh. Estamos charlando con Rosalía Pellegrini de la Unión Trabajadores de la Tierra. Eh, venimos de década ya de avance de la frontera agropecuaria, de los grandes pules de siembra, de la soja, de un modelo eh agrícola concentrado en, en el campo argentino y sin ir más lejos venimos de un ministro de agricultura, un secretario de agricultura de la Sociedad Rural Argentina como fue Echevere. Ahora eh como vienen viendo eh, a, al gobierno de Alberto Fernández, al ministro Basterra, digamos, no, no necesariamente en la gestión o en la iniciativa, sino en la concepción, digamos, de, del problema de, del agro argentino. ¿Están comprendiendo, saben por lo menos hacia dónde quiere ir la UTT, hacia dónde quieren ir este, quienes como ustedes llevan adelante estos proyectos? Eh, qué difícil pregunta. Eh, en el en el discurso y en los anuncios que que dijo el ministro Luis Matera nombró cuestiones bastante sensibles, como por ejemplo eh que no apoyan el patentamiento de la vida, ¿no? Acá estamos hablando de acuerdos económicos muy importantes, ¿no? Con empresas como Monsanto. A mí claro. me sorprendió escuchar eso eh de parte de, de el ministro porque Sí, eh, nada, Rosalía, pero, perdóname, patentamiento sí. de la vida es el quedarse tener la patente de las semillas, digamos vender las semillas. Exactamente, estoy hablando de eso, claro, claramente. Es, era como que me dio ganas de bueno, que firmarme un papel acá <risa> uh -huh. que que no que no van a comprometer nuestro territorio, nuestras semillas, nuestra capacidad de soberanía eh con empresas como Monsanto como lo han intentado en varias ocasiones eh sea el gobierno que sea. Eh, creo que hay como un crecimiento del nivel de conciencia de la sociedad acerca de qué estamos comiendo, qué queremos comer, cómo queremos alimentarnos, y eso tiene que interpelar a un modelo de agricultura y a políticas públicas que salen de ese edificio del Paseo Colón, que es el uh -huh. Ministerio de Agricultura. Eh, en los dichos, en lo discursivo, uno se queda sorprendido. Eh, después ves que por abajo siguen avanzando acuerdos, reuniones... Eh, con los sectores eh, más concentrados, ¿no?, eh, del empresariado, del campo. Claro. A mí me queda la sensación de que de que realmente, realmente todavía no se llega a, a comprender que es posible un modelo de producción de alimentos basado en la agroecología y basado en la democratización del acceso a la tierra. Me queda la sensación de que de, dicen, está muy bueno, qué interesante, qué lindo, me gustaría sacarme una foto con eso, pero bueno, necesitamos dólares y lo que solucionan los problemas son los dólares, entonces tenemos que hacer acuerdos con con Singenta, ¿no? Como que nos queda a nosotros esa sensación eh igual valoramos la capacidad de poder dialogar, valoramos la capacidad de poder repensar todo esto, ¿no? Son modelos económicos que fundaron este país, ¿no? El modelo agroexportador a este país a través a partir de una matanza a los pueblos originarios o sea tenemos muchos años eh perdiendo digamos y, y bueno nos llevará a un proceso. Creo que vamos avanzando no a ver, que la utt que es una organización muy combativa que plantea eh, eh, temas estructurales no de transformación esté ahí sentada al lado del presidente bueno vamos avanzando. Uh -huh. Claro, eh, Rosalía, bueno, hace poco se prendieron fuego 100 millones de hectáreas, eh, también está eh, encarrilada una negociación con China para la producción de cerdos que puede ser muy dañina a nivel ambiental, digo, esta, ar, ¿hay una articulación, pensás, dentro del gobierno nacional en torno a la eh, mirada ambiental, pero también teniendo en cuenta eh, un modelo de producción agroecológica? Yo creo que dentro del gobierno conviven distintas visiones de, de, de la economía y del desarrollo económico, ¿no? Eh, y hay un sector del gobierno que piensa, digamos, que, que la justicia social eh, va por un, un camino diferente a la justicia ambiental, podríamos claro. decir. Uh -huh. eh, y, y hay otro sector que empieza a ver estos emprendimientos y cuestiones que desarrolla la UTT, con buenos ojos, y conviven estas visiones adentro del gobierno, ¿no? Eh, creo que está del lado también nuestro como sociedad civil organizada o no organizada el seguir generando distintas acciones, luchas y, y, y construcciones de una agenda que, que vaya al lado de reconciliar estas dos cosas, ¿no? De la justicia social y la justicia ambiental. Eh, sí hay sectores que ven en la agroecología... Eh, una Una salida para, por ejemplo, eh, cubrir la asistencia alimentaria, lo estamos trabajando, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Desarrollo Comunitario, donde está Andrés Larroque, eh, vemos que hay una escucha y unas ganas de trabajar en conjunto. Queda todavía seguir mostrando que esto es real, que se puede, ¿no? Siempre digo, el primer mayorista agroecológico de Argentina no lo hizo una empresa, hizo un movimiento social campesino que que ocupa tierra por decirlo de alguna manera no entonces hay ahí eh, una propuesta que es real que es sustentable que genera puestos de trabajo encima uh -huh. que hay que empezar a, a darle un poco más de atención uh -huh. rosalía te agradecemos mucho por estos minutos vamos a seguir este charlando y, y conociendo cómo avanza esta inversión y cómo avanzan las distintas políticas. Eh, ah, perdóname, me olvidaba, y te, ahora, te hago ahora sí la última. ¿Qué novedades tiene sobre el acuerdo de Cancillería eh, por la agroindustria de los cerdos? Bueno, no, un poco lo que sabemos todos, que se va a como suspender, creo que todas las acciones que hicimos los distintos sectores, no solamente nosotros, también sectores eh, más de, que vienen de las luchas eh, ambientalistas, eh,